Ve aquí atara. Ay, donde aquí estamos en la Plaza de Chale de Hiedra dando comienzo a esta emisión <tipasun> eh Isla Gratis en las calles dirala eh 2018. ...y bueno pues eh, como os comentamos... Eh, eh, nos, coment ...nos encontramos aquí para retransmitir eh, las paellas... ...que bueno están aquí las cuadrillas ya preparando... ...un poquito esas esas paellas que, que luego se disfrutarán... ...un poquito más tarde y nada pues comentaros que... ...pasarán por aquí por esta mesa... Eh, ...personas de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Irala... Eh, ...personas de la Jaiba Chorde... ...gente de las cuadrillas, la gasta asombrada... ...bueno pues para comentar un poquito... ...sus impresiones del día de hoy... ...y hablaremos un poquito de más cosillas... Bueno, pues ahora sí que nos metemos más de lleno en esta emisión, desde la plaza de Chale de Hidra en el Día de las Paellas, que aquí están las cuadrillas ya cocinando los ingredientes. Y bueno, tenemos con nosotras a Unai, que viene desde la Jaiba Chorde. Y bueno, pues eh, Egunon Unai, o Gordión. Caiso Egunon. Y bueno, pues para también que nos contases un poco desde la Jaiba Chorde cómo comienzan estas fiestas del 2018 en Irala. Pues mira, ahora mismo lo que estoy viendo es que hay súper poca gente, no sé por qué si la gente se ha echado para atrás porque han dado mal tiempo o qué, pero estoy viendo la plaza más vacía que otros años, ayer, por ejemplo, sí que hubo mucha gente en la bajada de cuadrillas, estuvo súper guay y de fiesta también estuvo muy bien, pero no sé, ahora en la plaza ha he hecho de menos a muchas cuadrillas, mucha gente, pero bueno, espero que vayan viniendo. Bueno, ayer empezaron las fiestas, como decías, en esa bajada, que no ha acompañado mucho el tiempo y parece que ha empezado así con el mejor día, pero bueno, parece que aguanta, ¿Y cómo, cuál es el programa de fiestas de, desde ayer que empezó y lo que nos espera hoy a lo largo del día? Bueno, hoy, eh, pues a ver, María, falta mirar todo, ¿eh? Yo sé que por ejemplo a la escuadrilla lo que nos implica un poco es ahora el concurso de paellas y luego a la tarde hay un rallipoteo, que iremos por los bares del barrio que han colaborado y bueno, se tratan de unos juegos que van a hacer en cada bar y para el concurso de cuadrillas. Sí, es una tarde divertida, eh, pues como el sábado habrá bastante diversión, alcohol y todo eso, y pues bien, animados, pongan hasta el mundo. Bueno, participando en las cuadrillas ya a unos años dándose y eso le ha da dado también un, un cambio, ¿no?, a las fiestas, tírala. Sí, es el relevo que ha habido, ¿no?, que hace poco, hace un par de años, ha estado la jaiba de un poco flojita, de que estaba en el punto crítico de que hasta peligraron las jaillas del barrio, y con el movimiento de cuadrillas, que ha nacido hace poquito también, pues estamos dando un poco la vuelta, ¿no? Y sí, pues estamos alrededor de unas 15 cuadrillas y hay bastante participación y, no sé, la gente está contenta, yo por lo menos. Bueno, desde su cuadrilla, desde la G-Bachor, ¿cómo plantáis la paella hoy? ¿Qué, ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer algo...? Pues o sea, hay, hay dos concursos de paella, uno es el general, que no tiene límites, y luego desde el concurso de cuadrillas se ha puesto la norma, que luego se explicarán, de que va a ser monocromática. Entonces, pues eh, nuestra cuadrilla va a ser una... una o sea, nuestra paella... Es una paella rosa, entonces pues, rosa. Eh, pues estamos un poco a ver qué sale, rosa porque el color de nuestra cuadrilla es rosa ¿Pero sí. qué ingredientes vais a usar para que sea rosa? Pues tenemos remolacha, es lo que va a teñir la no. el caldo y luego pues no sé si vamos a el langostino o salmón o no sé Ah muy bien, sobre sí, pues todo sí. con el tema de color rosa, ¿no? Muy sí, bien. Es, es difícil pero al final con el color la cuadrilla pues eh, hemos querido ser fieles y estar ahí Bueno, ¿a qué hora está previsto, más o menos, empezar a comer esas, esas paellas? Dos y media, el concurso, y se van a probar, el jurado, se darán los premios y ya, pues, de ahí para adelante con la gente lo que quiera. También el bajarla aquí, el concurso de paellas aquí a la base de Chalet, también le da un ambiente a la parte baja del barrio, ¿no? Uh -huh. Sé lo que suele quejar la gente del barrio, ¿no? Que, que se concentra todas hacia arriba y que abajo se hace muy poco, pero pues, eso, ya de lo poco que se hace, pues hay que mantenerlo. Se sí. han montado aquí los comerciantes también de Chiringo y también ahí estuvieron fiesta con DJs, Y sí que estamos tratando de de homogeneizar un poco las fiestas y que estén un poco entre los lados. Este año hemos hecho especial esfuerzo en ello y creemos que esto ande resultando. Sí, no, al final el autobús años se quedaba como un poco más en el parque que por una parte está bien porque hay esparcimiento y no se ha molestado mucho a los vecinos, pero sí que hay que, ¿no? Un poco esparcirse por el barrio para que se note que están fiestas. Eso es, sí. Eso los chicos de esta mañana también que han pasado por los comercios que han colaborado y sí, sí, sí. Bueno, pues, no sé, luego hablamos un ratito más si quieres y nos vas a ir comentando cómo va esto de las muy playas, bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. Venga, descargas, Gunay. ¡Ah, eso es! ¡Hola! ¡Opa! ¡Hola! Seguimos en Irala, en Las Hallas, con Ivón, de, de la cuadrilla. ¿De qué cuadrilla vienes? Iro, Iroleros. Iroleros, muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo estás viviendo este comienzo de concurso de paellas. Bueno, pues un poquito nos faltan ingredientes aún. ¿Ingredientes a estas horas? Sí, <risa> ¿Uno sí, menos sí, cuarto? Sí, la, la verdad. Vamos un poco a remolque. ¿Y pero... Que, y, y, y pero es que nos ha contado antes un poco cómo iba esto de, de que había dos concursos paralelos. ¿A cuál os presentáis? O ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, lo que teníamos pensado al principio es eh, presentar una paella pequeña uh -huh. para concurso y luego comernos nosotros la grande. <risa> <risa> sí Pero bueno, al final optamos por un color que creemos que, que puedes eh, hacer una paella con bastantes ingredientes y entonces vamos a hacer solamente una. Muy bien, ¿y se puede decir qué color habéis elegido? Sí, el rojo. El rojo, muy sí. bien. ¿Pero para ganar o para, para presentaros solo? Bueno... ...para La idea será ganar. intentar ganar también... ...muy bien... ...y, y nos estábamos preguntando antes... ...si, si iba, ibais a recibir algún premio o no... ...el... ...el premio es simplemente... Eh, ...sumar puntos... ...para el concurso de cuadrillas... ...anda... ...claro... El, ...bueno al final de las hallas... Uh -huh. ...el que más puntuación tiene... Oh. ...es el que gana el concurso de cuadrillas... ...y tiene pues un premio que sinceramente no sé cuál es, pero <risa> queda igual, ¿no? <risa> sí. Muy bien, salisteis ayer en... en la bajada. Sí. ¿Y de qué ibais o cómo? Nos desviamos de vikingos. Anda. Y había oh. mucha gente. Bueno, sí, bastante. Más que, que hoy, porque <risa> no ve mucha gente, la verdad, hoy en el parque. Puede ser. ¿Sí? sí, sí, puede ser porque te lo digo yo por experiencia propia también, así que. <risa> <risa> O sea, que puede ser que durante las próximas horas la gente vaya apareciendo, ¿no? Sí, sí, sí, probablemente. y Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, el concurso de paellas es, o sea, por una parte de las cuadrillas... Sí. Y luego, o sea, sería una parte, que es el que, la que tiene que ser monocromática. Sí. Y luego, eh, otro concurso, ¿no? o mm, No, no no, no, no, no, es simplemente la paella monocromática. O sea, las reglas es para todo eh, el mundo... Eso es, sí. Paella monocromática. Es sí. un reto eso, ¿eh? Sí, sí, joder, por supuesto. Ya te, ya te digo, porque... Estuvimos dándole vueltas unos cuantos días a ver qué color escoger Y bueno, al final pues ya te con el rojo Muy bien Algo fácil Muy bien, ¿y tú crees que nosotras, eh, como parte aquí de colaboración en, en el día de hoy eh, Tendremos derecho, bueno, no sé si derecho es la palabra Pero ¿podremos hacer alguna degustación de, de cada paella? ¿Tú crees que podremos? Sí, sí sí, sí yo creo que sí De, de hecho, mmm, no sé si han escogido finalmente el Jurau Anda, o sea, que todavía igual estamos a tiempo de ser... Igual, igual si andas un poco rápido o rápida, pues igual puedes participar como jurada. Vale, Así vale, que... vale, eso entonces nos tranquiliza. El jurado <risa> es el que más come. Vale. Seguro. Se, se, seguro, seguro yo, vamos, nunca he sido jurado de nada, pero... <risa> bueno, hoy puede ser el gran día, entonces. Muy bien, muy bien. Vale, a mí es que Raizu, si, no, si te parece bien, nos volvemos a, a, a traer hasta aquí dentro de un ratillo cuando ya tengáis más avanzada la, la paella. Vale, va, ¿Vale? es vale, que recasco, venga, ¡Venga, va! va. Venga. traja de la paciencia su brave la piel de gallina gritos de guerra zapatinazo pernisano baila en la pista cobra cobra Son las pastas de su mezquindad, me morí en dignidad y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas, disparo, mi trato no fallo. Este es el flow partisano, digo se guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una, su clave, la llave la de Galicia. Entonces qué raza, papina, son partisano, bombo metracha, la paciencia el y tropieza. En la esquina, de guerra, dopamina, zumo, distan, a bailar tú Bueno, pues tenemos aquí con nosotras a Ana, de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Aupa ahí, Ana. Aupa, bueno. Bueno, pues eh, aquí en estas fiestas Tinala que ya han comenzado y con la Asociación de Vecinos que cumple 50 años, ¿no? Ah, eso, 50 años. En el 68 se legalizó. Uh -huh. Pero bueno, se venía trabajando desde desde antes. Pero bueno, la legalización oficial con estatutos en el 68. Sí. O sea que somos fruto del 68 también. No, ¿eh? Muy bien, un año así muy... Muy significativo. Muy significativo, sí. Bueno, antes de empezar ya con esto, eh, me habías comentado antes que hay un puestito aquí de camisetas y de pañuelos, ¿no? De la, de la sí, asociación. pues la asociación hemos hecho pañuelos y camisetas pues para conmemorar un poco la fecha y para vestirnos en las fiestas con ello. Pañuelos y camisetas. Bueno, pues sois testigos un poco de esos 50 años de esa transformación de del barrio, ¿no?, también que ha tenido y que... Coméntanos un poco la relación que tiene o ha tenido la asociación de vecinos y vecinas con las fiestas, de cuando se crearon por primera vez, cuando, ¿no?, dejó de haber durante un tiempo, luego otra vez sí. empezaron a... Coméntanos un poco sí. eso. Sí, pues, bueno, digo, por los datos y sí. que yo me acuerde, ¿eh?, en el 72 se hicieron ya las primeras fiestas bueno las primeras fiestas festejos se hacían antes en Irla también sobre todo había mucho festejo aquí hubo varios boxceadores había campeonatos o sea, de esos de rimboseados o sea campeonatos y fiestas siempre ha habido lo que pasa que bueno en más en un formato más normalizado de fiestas lo que como lo entendemos en el 72 se hicieron por el grupo de jóvenes en aquella época en los franciscanos y la ciudades de vecinos y es nos consta además el primer programa que existe en este momento o que te, como documento desde el año desde que estamos en la asociación fue en esa fecha. Luego se fueron celebrando, hubo también el 79, hubo veces que fue más seguido en los 90 y tantos, hubo varios años y luego ya se ha empezado a hacer ahora desde hace 18 años o no. Yo creo más o menos son 18 años, ahora ¿no? los que hace ya todo o sea, ha habido no ha habido una continuidad de decir 10 años seguidos las fiestas, hubo épocas pues en el 72 luego yo creo que fue en el 79 otra vez, en el 90 y tantos hubo como 4 o 5 años también seguidos, pero bueno, luego se ha ido, ya sabéis cómo es, a veces estamos en la punta de arriba y luego decae. Esperemos que ahora sigamos en la cresta mucho tiempo. Bueno, este año parece que hay más ambiente, ¿no?, con la participación de las cuadrillas, como comentábamos antes, parece como que hay sí. se ha regenerado un poco esto, ¿no? Bueno, las cuadrillas yo creo que empezaron a participar también hace ya un año, un par de años, ¿no? El año pasado, yo creo que a raíz, se anunció un poco a raíz del, del ICI, el, los monitores que están aquí, el proyecto este que hay del, del ICI, esos lograron sacar un poco a las cuadrillas de los de las lonjas. O, yo creo que fue hace un par de años o dos o tres años, empezaron a salir. El año pasado parece que fue más flojo y este año de nuevo han vuelto a salir a la calle y además yo creo que hay un número importante de gente. Y según comenta la Jai, yo dentro de la Jai ya no estoy metida, pero según comentan, con bastante ánimo y con bastante correa. Sí, la verdad que se ve, se ve otro ambiente, se ve otro ambiente en las fiestas. Más ya, vivo. Más colorido, ¿no? Los sí. colores de las cuadrillas. Ayer comentaban que en la bajada también había bastante gente. Sí. Así que, y bueno, desde la asociación de vecinos, como ¿cómo veis este año las fiestas? ¿Cómo se presentan? Bueno, yo creo que hay un programa majo de fiestas Además se han incorporado también No sé en este momento cómo está están dentro del programa Se han incorporado los comerciantes Que se ha creado la asociación de comerciantes del barrio Y se han incorporado a hacer cosas también O sea, todo dentro de un programa amplio de fiestas Entonces se hacen cosas aquí abajo En la plaza, ya no sé cómo llamarla Porque nosotros no, era Chalet de Hiedra chale eh, eh. Otros es Quiriquiño y otros es la zona peatonal Pero para nosotros es la plaza del Chalet de Hiedra Pues han hecho actividades aquí se van a hacer ...y arriba en la, en la zona de las chornas también... ...entonces bueno, yo creo que hay un ambiente majo... ...y que el programa va a dar de sí... ...el tiempo que nos acompaña, porque eso es lo más dudoso también... ...bueno, ha empezado el día bien... ...parece que se está doblando un poco... ...pero todavía luce el sol por aquí, por la plaza esta... Así que, bueno, eh, ¿vais a hacer paella desde la asociación de vecinos? No, este año, mira, el primer año que no vamos a hacer paella. Como vemos que hay tantas cuadrillas y tanta participación, hemos dicho, pues mira, por nosotros nos quedamos un poco más tranquilos. Bueno. Y no lo hacemos. Así estáis con el puestito de las comisitas, pero luego sí. comeremos todos y todas. Todos ¿no? por aquí, sí. Oye, yo os quería añadir una cosa. Esta plaza fue la primera que se logró en el barrio. Ajá. Aquí había una, era una fábrica, yo no me acuerdo que era una fábrica o almacenes de algo, una especie de tejabanas, no era una... ...una fábrica al uso como de un, como un pabellón... ...como los que podemos contemplar por ahí... ...pero eran... ...no sé en este momento de qué es, no me acuerdo... ¿eh? ...pero cuando lo tiraron, lo que pretendieron es hacer casas... ...entonces bueno, pues nos, lo peleamos un poco... ...y logramos la primera plaza del, del barrio... ...que se quedara sin construir... ...y esa zona verde, el parterre, ese aquel la esquina... ...ahí todavía es, era... ...tuvimos, una vez hecha la plaza... ...todavía pretendían construir en esa esquina... ...porque era edificable, por decirte de alguna forma... ...y bueno, pues logramos paralizarlo... ...pero realmente ha sido la primera plaza... ...si os fijáis todas las fachadas... ...la mayoría eran ciegas... ...pedimos tratamientos de fachadas... ...que no se ha llevado a cabo... ...luego bueno, han hecho unas pinturas un poco especiales... ...y han ido abriendo anárquicamente las ventanas cada uno... ...pero esto eran las traseras de las casas... ...o sea, que no eran eran muertas... ...pero esta plaza es la primera... ...también en la que, como su nombre dice, ¿no?... ...estaba el chalé de, de hierra, la primera ocupación de... ...exactamente, bueno, hubo otra primera ocupación, ¿eh?... ...hubo otra primera ocupación en uno de los chalés antiguos... ...además está documentada como la primera ocupación... ...de un local privado de todo el Estado nos deja un poco sorprendido cuando hemos tirado un poco de, de, de bibliografía y esa fue en el año, bueno están aquí todavía algunos de lo que lo ocuparon, entre ellos pues eh, los jóvenes de aquella época, Pepe y compañía, y no lograron, no estuvieron mucho tiempo dentro, pero fue la primera ocupación y después ya, no sé si hubo otra intermedia incluso, y después ya fue el chalé de hierro. Hasta hace poco se podía ver aquí marcado la silueta de, de lo que era el chalé, ¿no? Sí, sí. Ahora bueno, ya no nos eh, queda ni la silueta. Me acuerdo de las líneas pintadas en el suelo de lo que era la planta de... Sí, sí, ahí nos la metieron doblada un poco, así mm. Bueno, pues si tienes algo más que añadir, si no, otra vez nos engancharemos un poquito más tarde no, para seguir hablando... No, lo que queráis, cuando queráis, aquí estoy. Muy vale, ahora, venga, pues, recasco, eh? les daos Aquí tenemos con nosotros a Alex, bienvenido, hola, bueno, pues eh, nos podrás un poco al día del de programa de fiestas de este año de Irala y bueno, ¿qué conciertos nos podemos encontrar? Por ejemplo, ya pues hoy tenemos a Anita Parker y a Coban, eh, la verdad es que este año hemos querido remarcar un poco el rol femenino en la música y tenemos unos cuantos grupos eh, pues, prácticamente íntegramente femeninos como pueden ser hoy. Anita Parker o Coban, que bueno, tiene músicos masculinos, pero eh, la voz cantante de de Pues Anita Parker es eh, electro swing, algo que la verdad es que ahora, bueno, está pegando bastante fuerte y Coban tiene electro más mezcla de instrumentos caldunes, como puede ser la aliquetisa y, y, y luego los próximos días eh, tenemos el, el próximo fin de semana el viernes a La Basu llamamos él. ...y habrá también por el barrio algún sol sistema por ahí... Y ...así que yo le animo a la gente que esté atenta... ...que se pase con tiempo porque seguro que, que encuentra cosas y... Sí, porque ya el sábado que viene ya es eh, la verbena... Eso es, ya el sábado la romería, Jospa... ...que bueno, ya hay para ya cerrar las fiestas... ...bueno y realmente las que los cierran siempre es verdiñac ...con sus conciertos el, el domingo... ...pero eso ya es por la tarde y habrá buen ambiente... ¿A qué hora va a ser el concierto de hoy? oye a partir de las 10 eh, 10 diez y media ya sabemos que siempre hay esa media hora de cortesía ¿no? para los grupos pero a partir de las 10 ya ya que se pase todo el mundo porque hoy va a haber muy buen ambiente de ir a bueno, eh, para la gente que no lo sepa los conciertos son en la zona de tun eso, eso alguna he el parque escurce en, en las gradas pues, sí, en el en el el teatro que hace muy bien y... La verdad que, como dices, hay una presencia más importante de, de músicas preferidas y Dramasu, cuando dices que es la semana que viene, el fin de semana que viene. Eso es, el viernes. Bueno, pues ahí quedan esos conciertos y animamos a toda la peña a pasar, que son conciertos gratis, para darles sí, un torto toda... Sí, que al final es con lo que también se financian las fiestas, ¿no? Que para claro. el poder hacer el, el resto de cosas, como el día de paellas que aquí estamos hoy, pues eh, de, algún, de alguna forma hay que atraer a la gente para sacar el dinero que no todo es consumo, eh, pero bueno, que de alguna manera se tiene que financiar. Claro, claro. Eh, Hablamos un poquito de lo que es el programa de fiestas, claro. a ver, ¿qué, te, ¿qué tenemos? Pues hoy tenemos, justo bueno, hoy paellas, el primer día sigue grande enfocado al barrio y luego tenemos el concurso dentro del concurso de cuadrillas el relipoteo, que se pasará por todos los bares colaboradores, pues ahí con diferentes pruebas divertidas, desde el lanzamiento de Alpargata, hasta dardos o bueno cata ciegas de diferentes cosas así ah, que estará bien y luego ya conciertos y tendremos una fanfarria por el barrio también dando una vuelta eh, a primera hora de la tarde para ambientar un poquito el barrio también en esas zonas que ya te cuesta más llegar en, en fiestas y luego pues la semana sigue con el lunes algo bastante curioso eh, va ¿Vale, en un torneo de ajedrez Ah, una cosita, el relicoteo empieza a las 6 A las 6, eso es dónde? Pues cada cuadrilla ya tiene sus bares ah, Les vale, hemos, vale. Eh, Tiene una tarjeta explicativa Con o sea, el recorrido a seguir Vale Entonces cada cuadrilla puede Puede empezar por donde Por el, el primero que tiene Hasta el 8 bares cada cuadrilla creo que tienes Vale, sí Eso, eso. Vale, ¿Y mañana? Pues mañana domingo eh, hay, va a haber una gincana infantil a la mañana a las 11 para ser enfocado para los más peques y luego pues será el fallo del concurso de balcones y escaparates eh, a, la une, a la una y media eh, La comida popular eh, que había eh, hay que decir que se ha cancelado Pues también hay avisar a todo el mundo que esté escuchando es que, que, ir, que, que la comida popular de las 3 del mediodía Del domingo no, no se va a realizar Y luego com eh, competición de Ricky Lola Aquí tendremos talos en las para bueno, Si alguien le apetece tomar un talo Y cambiar del bocata al talo pues ahí... Rico y nutritivo Muy bien. Bueno ya oímos que está vamos saya aquí en este concurso de paellas, ¿no? Y, y de sí, de nuestro, Bueno, pues llegamos con el programa de fiestas, ¿no? sí, ya luego ya empezamos la semana, entre semana evidentemente ahí me lo las actividades son más durante el día y tenemos así como curioso el lunes eh con intención de ...pues acercar un poco y abrir el ajedrez eh, al barrio... ...y a que la gente se, se interese un poco... ...pues eh, se va a intentar reunir reunir bastante gente... ...para, bueno, eh, un torneo de ajedrez en la calle... ...que no sea... ...porque al final el ajedrez la gente siempre lo, lo relaciona... ...con un sitio cerrado, sí. un grupo muy pequeño... Pues, ...bueno, vamos a intentar que sea algo vistoso... ...a ver si nos deja el tiempo... ...y bueno, que la gente se anime... Eh, ...que no es un torneo profesional... que quiera que sepa jugar que, que se anime y, y a ver que dale, ¿no? torneo abierto y do y donde será en la zona de chos en el, la parte del anfiteatro o la parte de arriba y se si lleve por pues, su que encima del escenario uh -huh. ¿En la, si <coughs> siguiente actividad y sí, luego se va a documentar eh, se va a proyectar el documental del documental y si te dijera que puedes eh, de avices a las 7 pues eh, Y luego seguimos con otra prueba de cuadrillas y bueno, este año en vez del martes, el lunes tenemos la sardinada popular, uh -huh. se ha cambiado este año de martes a lunes, por porque ha habido tantas cosas este año que al final pues, lo, hemos, lo hemos cambiado. Sí, ¿Y siguiendo? o pues sea pasaríamos al martes, eh, que vamos a tener un taller vegano a las 5, para todo el mundo que que ya es vegano y quiere ampliar su repertorio de recetas, pues ah, vale, de las recetas y así, es no poquito. Sí, un poco de todos o a la parte Goetxea, la taberna y ahí eh, ahí está. Va a ser en la misma Goetxea. Eh, en principio sí. Vale. No, perdón, eh, es por la parte Goetxea, pero va a ser en el Chosnagune. Ah, vale, vale. Sí, en, en principio parte de todas las actividades en el Chosnagune, aunque bueno, en el programas está especificado está especificado. Y luego a las siete y media habrá eh, Euskal Chumba, una clase abierta de Zumba, pero bueno, con, to con, con toques así un poco más Euskal Dunes, y va a estar divertido. Abierta para todo el mundo, eh, y luego a las ocho eh, va a haber el encuentro de coro de mujeres, el, eso así en la peatonal de Irala. Y luego ya pues pasaríamos al miércoles tenemos a las 5 Masterchef en el Chosnagune como un concurso gastronómico y luego a las 6 y media como actividad cultural tenemos el teatro del grupo Colore Colore también en el Chosnagune y luego como siempre a las 8 la correspondiente prueba de cuadrillas que en este caso es una gincana de juegos y en los jueves ya empezamos otra vez fin de semana y ya viene potente Le tenemos a las cinco juegos para niños en el chusunagune eh, que será también un concurso de pintura para niños ah, para bien. que explayen toda su creatividad y el, el tradicional a las el concurso de tortillas a las 6 en el chusunagune y que me recomiendan que, que estará por ahí sí. así es eh, y luego eh, en el proceso del, del, transcurso del concurso de tortillas habrá Euskal Lantzak, también en el Chosunagunek y como prueba de cuadrillas, eh, concurso de baile por parejas y luego además eh, a las 9 y media ya tendremos el primer concierto del fin de semana eh, Awaldeko asperena en eh, el Chornagune para ir amenizando ¿Qué, qué género es que hacen? Eh, hacen versiones, eh, un poco un poco de todo, variado. Mm -hmm. todo tirando a rock, pero bueno, vale. variadito. Mm -hmm. Popular, para, ¿Para, para amenizar, para amenizar eso, eso. Y ya el viernes tenemos a las 12 de la mañana eh, hay que bueno, hay que recalcar que es el Gasteguna el el viernes 15 ...que corre a cargo de la gasta asamblada... ...y tenemos a las 12... ...marianitos y grafitis en la SUS... ...en eh, el Parque Escurce... ...en la zona del skate... ...y luego comida... ...y sobremesa... ...ahí habrá a partir de las 3... ...en eh, medio ambiente... ...luego además eh, habrá varios conciertos... ...a la SUS eh, a partir de las 6... Eh, ...grupos sorpresa, no sabemos... ...así que bueno, todo el mundo que quiera... ...que se acerque... Y ya luego, a las 10, en de los conciertos, se han hecho Osnagure, que como lo hemos comentado antes, se han Lavasu y Manduasel. Y en no entremedios, en los conciertos de la Sur, pues eh, algún sol sistema habrá por ahí. Para amenizar, pues mirad. Y ya luego, bueno, para los que tengan energía todavía después de la dura semana, el sábado tenemos eh, a las 11 y una gincana para niños que organizan los comercios del barrio, que saldrá desde la, pla la plaza de Andrés y Sessi y a las tres eh, comida eh, por el 50 aniversario de la asociación de vecinos con Bercholales. Uh -huh. Además eh, este año, eh, el sábado a la tarde, tenemos una tarde urbana que han organizado diferentes grupos y gente del barrio, eh, que habrá bailes, una pinta popular, eh, batalla de raperos... ¿Esto es Lagune también? No, eso será el Asus. Vale y luego tendremos el concurso de playback de cuadrillas a las 9 y a las 10 de romería jospa amenizando pues hasta que el cuerpo aguante, hasta pues el cuerpo aguante, sí. hasta el cuerpo aguante y los que el de la choza también aguante. Y ya nada, ya el domingo el, el último día de Hayas, día de Berdiñac eh Eh, habrá piñata eh, a la una y media para el pistoletazo de salida al día y luego a las tres eh, comida africana en elune con el objetivo de recaudar fondos eh, para el proyecto de acogida a un guitorre refuando así que, que se a lo que se apunte todo el mundo aunque no le apetezca comer bueno por lo menos es una es, buena, causa, es una buena cosa bueno a las cuatro y media en el barandel tendremos el concurso de dardos y a las 5 en el Chosnagune café y cuentacuentos con micrófono abierto así que si alguno tiene ahí un cuento guardado que, que se anime, que no sea vergonzoso que, que se puede participar se puede participar además a las 6 se va a haber un taller de bailes y posterior concurso de baile y por último a las siete y media con cien ya luego con esto haríamos finalizadas las fiestas... ...pero hay que recordar que como siempre... ...celebramos San Juan en Hidala... ...una gran hoguera, así que el 23 sábado... Eh, ...a partir de las 7 habrá chocolatada... Eh, ...a las 9 es romería con el, el Chornagune... ...para amenizar la tarde... ...y a las 10 eh, se prenderá la hoguera... ...y bueno, seguirá la fiesta hasta que... Acá aguantevos. Muy bien. Y hay que acabar con las colas de las chornas. lo claro que sí. La verdad es que está bastante completo el programa de fiestas y también la gente que no tenga puede acercarse a las chornas para conseguir uno, ¿no? si sí, eso es. En las chornas tenemos programas, eh los comercios colaboradores y bares si quedan todavía habrá nosotros hemos dejado y si no, bueno, se acerca alguno de la Jai se conoce que pida que todavía nos queda, todavía nos queda. Muy bien. Pues con esto estaría ya he hecho el repaso al programa de fiestas. El programa de fiestas muy completo y esperamos de es participativo, que, participativo sí, que la gente se acerque a Irala, que el tiempo permita un poco desarrollar las actividades así la aire libre y bueno, pues os cargas con, por, por estar aquí y claro, nos vamos comunicando este rato. Nada, a vosotros por cubrir el evento y las fiestas, al final, a ver que se note que hay una radio en el barrio. ¿Qué menos? Muy bien. Venga, a que duerte. No sé si a los 6 o 7 años, no sé si a los 14 en una fiesta en algún baño. No sé si yendo a casa más tarde de lo recomendado. Grito fuego, me la juego mano a mano. Autodefensa, feminista, navajazo No sé si darles fuego a las huellas En mis tacones a mi paso Miedo al miedo, miedo al coco Corre puta, miedo al malo No sé si a ti a tu amiga No sé si va de ahora o desde niña No sé si con terapia o con una de anfetamina Si las heridas me plomina Junto en boca, calla loca Si levantarme o continuar en una esquina Gazapada, bien casada, orfina, chocolatina Petición de disciplina, no perdona Los ojos en la nuga me metralla en la boca Hoy te callas y hablo yo Porque me toca el du That's Vienen desde lejos colecciones de las vivencias ajenas. No vivo maldiciendo ni me piro, si movida, es una guerra. Que si hablo me invento, si grito soy violenta. Si callo ve denuncia, confía en la policía, tía. Nos queda soltarme el chayel que la red. Que el día que nos salimos esto prende. Soñar con mi Pero al ¡Ram! revés. Bueno, hemen gaude, e, irarako jaietan, paellak prestatzen duazten bitartean, beste elkarrizketa batekingoaz eta hemen alboan ditut, nortzu izerate? Libe eta inoa. O, zondo, Bai. Bai. Bueno, ba, oain arte kontatu egute, ba, nola doan konkurso aldetik eguna, eta, ba, bueno, ba, genuen gogoa zuek alboan eukitzeko, ba, kontatzeko nola izan da, zuen... Eegu berri bila eibilizertenken azken, azken gerta eraan kasuntua. Baba egon gara urte osoan pensatzen okupatzen eta egiten gure proiektua egun gust berriak gara gazta Sanbladan da sartu ginen ba irailean. eta gero taldea egin genuen, zeezginen elkar ezaguten oso gutxi bizta edo auzotik da hori talea sortu genuen, egin, genu, egin genituen afaire afariak, ba batera egoteko, gure ideia politikoak ezagutzeko, gure nahiak ere ezagutzeko zenelako proiektuak nahi benituen, eh zertarako okupatu eta gero ba, egun bateran izan genuen, ba egun alduda eta eta aurrera, bai, eta duela pare bat aste Sartu e, genuelia kom ja, lan egiteko eta ditu genuen jendeari auzoari parte hartzeko eta ba, bi da hauek izan dira laburrak baina oso potenteak eta gara hor e, hogeita da orduz iaia. eta gazoaren erantzuna e esanda oso onna izan da eta jende asko apoiatu gaitu hori egon da, eta hori eskertzekoa da benetan. Hor du, e, badirudik, azte berri e, asko sartu dira e, eta aldean, ikusi segutela behar bat hori ba, leku finko bat eukitzeko, ez ba. Eta eta aurrera, oza animatu egin zinetela, es? Bi duela bihazte? Bai, oza, sa, hudazan, da hor du bakarrik pentsatu, gen, pentsatu genuen, ba, irakitzea, baina bakarri lan egitea, eta bero ja iraian, ba, irek itzea, ba, oso edo, baina jabea etorri izan, dagoen zan, mobila bat oso biolentoa, da hurdan esan genuen, ba, hau ireki bar dugu, eta ikusi bar da, auzoaren erantzun batez Ia, ba, jendeak, ba, gure proiektuaren alde dagoen, hala ez, ez? Da, eta erantzuna ona izan da? Bueno, Gazteen aldetik, e, Bilbon, lagundu gaituzte asko, eta super eskertuta gaude Gazeen aldetik, Baina gira zan, gazteok, hausoko gazteak ez dira asko pasatu, baina hausoki den aldetik eta jende aguzeren aldetik superposik. Oza, egon dira gure alde, sartu dira pillo batu metxiki, baina hori, beharra egon da gazte hongan eta ez dira aurkeztu. Baina, harri da ez. <laughs> eta ordun du plana zein da? Ezan badaiteke, edo, yeah. bueno, ba ez ueseo zer buruan edo... Bueno, desalojatu gaituzte, nire ustez ikusi behar da, ba, zerre bat, ez? edo ere, ba, jendean ikustean egon dela proiektu bat, edo, eta gero, ba, irailean edo udan, ba, pentsatzea beste proiektu bat, eta un desalojo, otra okupazioa. <risa> bai, <risa> <risa> hortu <risa> un argi dezue, eh? bai, leku bat behar dezute, <risa> <bye>, bai, <bye. risa> bai, esondo. <onda. risa> Ez daki, zeo zer gehiago konta hori nahi diguzue? Pues... Gaurkoan ekarri nekarri ezute paella, egingo ezute. Bai, justo guk ez gaude asko, zukaldatzen baina baina. Eta ze koloreko egingo desute? Ez dugu egingo. Hori zen arauetariko bat? Bai. Baina guk ez ditugu <risa> bete, oza egindu guna. Egin ondo, <risa> ondu <iride> zaigu. <risa> <risa> bueno, ba, sorte hon eta ondo pasa. Eskerrik asko. Agur. Bueno, ba, bukatzera goaz, e, oain arte egin degun hemen nirola iralako jaietatik egin degun irratxa joa Eta ba, ez dakit, urren goaztean zehar ere ibiliko gara hemen dik, hasi ke entzungo gaituzu, eh? Eta ez dakit, oain paella probatzera goazen edo Azkenean nik uste daztatzeko aukera bizango degula Ba, hori da, urren arte Agur...